hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando hoy espero que no tengas que enseñar las uñas qué significa eso pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy te voy a explicar qué significa la expresión enseñar las uñas en qué contexto se utiliza y cuándo utilizarla es una expresión que tiene dos letras señ Ya sabes, te explicaré las palabras que forman la expresión, su significado, después te contaré algunas historias para que la escuches en contexto y, por último, practicaremos la pronunciación. Palabras que forman parte de la expresión. La primera palabra de la expresión enseñar las uñas es el verbo enseñar. ¿Qué significa enseñar? El verbo enseñar tiene varios significados. Enseñar, por ejemplo, es lo que hacen los profesores con los alumnos. Los profesores enseñan a los alumnos. Es decir, los profesores hacen que los alumnos aprendan algo. Por ejemplo, imagina que alguna vez le preguntas a alguien ¿a qué te dedicas? Esta es la pregunta que hacemos en español para saber qué profesión tiene una persona. Repítela después de mí. ¿A qué te dedicas? Bien, si haces esta pregunta, y si esa persona es un profesor o una profesora, te pueden decir yo enseño. Con esa respuesta quieren decir que son profesores. Como te decía, enseñar tiene otros significados. Enseñar también es mostrar algo, hacer que otra persona vea algo. Este es el significado con el que se usa en la expresión enseñar las uñas. Por ejemplo, repite después de mí. Enseñé los zapatos nuevos a mi madre. Esta frase quiere decir que tengo zapatos nuevos y se los he mostrado a mi madre. Se los he mostrado para que pueda verlos. Este es el significado de la palabra enseñar, mostrar algo. La segunda palabra de la expresión enseñar las uñas es las. Esta es una palabra que conoces de sobra, las es el artículo determinado femenino plural. Si quieres más información sobre estos artículos, he puesto un enlace a la lección sobre artículos determinados que hay en la sección 101 de nuestra web. La última palabra de la expresión enseñar las uñas es uñas. ¿Qué son las uñas? Las uñas son una parte del cuerpo los seres humanos tenemos 20 uñas. Las uñas están al final de los dedos. Son una capa dura y plana. Muchas personas, especialmente las mujeres, decoran sus uñas con colores o incluso dibujos. Muchos animales mamíferos, como el ser humano, tienen uñas. Por ejemplo, los perros o los gatos tienen uñas. La forma de las uñas puede cambiar de unos animales a otros. Las uñas de los osos no son iguales que las uñas de las personas, ni son iguales que las uñas de los ratones. Las uñas de algunos animales son muy afiladas. Los gatos, por ejemplo, tienen las uñas muy afiladas y pueden hacer mucho daño con ellas significado de la expresión enseñar las uñas. Bien, ¿qué significa entonces enseñar las uñas? Enseñar las uñas literalmente significa que muestras tus uñas a otra persona, que dejas que vea tus uñas. Pero el significado auténtico de esta expresión es otro. Enseñar las uñas es una expresión que significa amenazar a alguien o defenderse. Cuando enseñas las uñas a otra persona, significa que estás amenazando a esa persona o que eres capaz de defenderte de un ataque. ¿Por qué usamos esta expresión? Pues es sencillo, usamos esta expresión debido a un animal doméstico que tiene mucha gente en casa, el gato. Seguramente habrás visto a algún gato preparándose para atacar a otro gato o para defenderse de un ataque. El gato pone el cuerpo en una posición para atacar y saca las uñas de sus patas. Normalmente los gatos tienen las uñas escondidas, pero cuando las van a usar, las sacan. Cuando van a atacar, enseñan las uñas. Por eso, cuando te sientes amenazado y te defiendes, o cuando te estás preparando para atacar a alguien, puedes decir que estás enseñando las uñas. Un poco raro, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. Ahora veremos varios ejemplos en contexto para que aprendas bien el significado y cómo usar la expresión. Pequeñas historias para escuchar la expresión en contexto. Voy a contarte algunas pequeñas historias para que aprendas el significado de la expresión enseñar las uñas en contexto y para que continúes mejorando tu comprensión oral del español. Escucha atentamente. Imagina que trabajas en una empresa que se dedica a fabricar electrodomésticos. Fabricáis eh, frigoríficos, lavadoras, planchas, lavavajillas, hornos… todo tipo de electrodomésticos. Tu puesto, y el de otros 24 compañeros, está en la cadena de producción. Vosotros ayudáis a montar lavadoras. Tenéis que trabajar rápido y bien, porque la cadena de fabricación no se para nunca. Siempre hay un jefe vigilando vuestro trabajo. Por algún motivo, siempre está gritando a una de tus compañeras, siempre a la misma. Los demás no entendéis por qué. Vuestra compañera trabaja tan bien como cualquier otro. Sin embargo, vuestro jefe siempre le está gritando. Un día, vuestra compañera cansada de los gritos, deja su puesto y empieza a gritar a vuestro jefe. Le dice que la deje en paz, que trabaja tan bien como cualquiera y que no tiene motivos para tratarla así. Después, en la pausa para comer, comentáis lo que ha ocurrido y decís, sin duda ha enseñado las uñas. Con esta frase queréis decir que vuestra compañera se ha defendido, que no ha dejado que la agredan más. Voy a contarte otra pequeña historia para que aprendas esta expresión en contexto, pero antes, permíteme que te recuerde que en SpanishPodcast.net puedes conseguir nuestros audiobooks para aprender español. Si te gustan nuestras lecciones, puedes descargar packs con lecciones del podcast. Puedes descargar packs de 100 lecciones, un pack con las 200 primeras lecciones, otro con las 300 primeras y otro con las 400 primeras lecciones. Son más de 1500 páginas de transcripciones y 100 horas de español auténtico. Si lo prefieres, puedes conseguir nuestros otros audiobooks, por ejemplo, el pack de diálogos. Consiste en un pack de 24 diálogos y 24 lecciones que te permitirán aprender español con conversaciones cotidianas. Puedes descargar gratis una muestra en nuestra web para ver si te gusta. Y también puedes descargar el audiobook El aprendizaje descomplicado. Este audiobook te permite mejorar tu español mientras descubres cómo aprender mejor echa un vistazo en SpanishPodcast.net. Gracias a estos audiobooks puedes continuar aprendiendo español en cualquier lugar y, al mismo tiempo, ayudarme a continuar creando lecciones como esta. Y, si tienes dudas, envíame un mensaje. Intentaré ayudarte lo antes posible. Ahora sí, vamos a escuchar la siguiente historia para escuchar la expresión «enseñar las uñas» en contexto. Escucha atentamente. Imagina que va a comenzar la temporada de fútbol. Como es habitual, los periodistas están haciendo entrevistas a los futbolistas, a los entrenadores, a los presidentes de los equipos… Todo el mundo está ilusionado con la nueva temporada. Y, claro, todo el mundo espera tener mucho éxito durante la temporada. Uno de los entrenadores habla con sus jugadores antes de empezar el primer partido intenta aumentar la motivación del equipo les dice hoy es el primer partido tenemos que ganar tenemos que empezar bien es muy importante para el resto del año enseñaremos las uñas desde el principio el entrenador ha usado esta expresión porque quiere que sus jugadores ataquen y se comporten de forma agresiva Desde el principio cree que es bueno porque así los rivales tendrán más respeto por el equipo. Vamos con otro ejemplo, <ríe> escucha atentamente. Imagina que estás hablando con dos amigos. Uno de ellos os está contando que hace poco empezó a trabajar con una compañera nueva. Él os dice que su mujer está un poco celosa os dice el otro día mi mujer conoció a la nueva compañera le enseñó las uñas desde el principio lo que quiere decir vuestro amigo es que su mujer tuvo una actitud hostil hacia su nueva compañera como está un poco celosa o tiene miedo de ella no fue muy simpática ni agradable con ella la mujer de tu amigo trató de forma poco agradable a la nueva compañera. Bueno, hay personas que son muy celosas. Tal vez es por inseguridad o porque se fían poco de su pareja. No sé exactamente por qué, pero algunas personas son muy celosas. Tienen miedo de que su pareja tenga relaciones con otras personas. Bueno, cada persona tiene su forma de ser practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación con la expresión enseñar las uñas. Generalmente se utiliza en tiempos de pasado simple. Se usa con tiempos de pasado simple porque mmm, la expresión se suele utilizar cuando cuentas una historia, algo que mmm, ocurrió en el pasado y mmm, ya ha terminado completamente. Vamos a practicar con el pretérito perfecto simple. Repite después de mí. Yo enseñé las uñas. Tú enseñaste las uñas. Él enseñó las uñas. Nosotros enseñamos las uñas. Vosotros enseñasteis las uñas. Ellos enseñaron las uñas. Muy bien, recuerda que si quieres utilizar los artículos femeninos al practicar, solo tienes que cambiarlo. El resto de la frase es exactamente igual. Ahora vamos a practicar también con el pretérito perfecto compuesto. Repite después de mí. He enseñado las uñas. Has enseñado las uñas. Ha enseñado las uñas. Hemos enseñado las uñas. Habéis enseñado las uñas. Han enseñado las uñas. estupendo. En algunas ocasiones es posible que algunas personas en vez de decir enseñar las uñas usen expresiones parecidas como sacar las uñas o enseñar los dientes. Estas expresiones tienen el mismo significado. Por ejemplo, escucha atentamente y repite después de mí. Mi primo enseñó las uñas cuando llegó. Mi primo sacó las uñas cuando llegó. Mi primo enseñó los dientes cuando llegó. Estas tres expresiones tienen el mismo significado, son simplemente variaciones de la expresión enseñar las uñas. Puedes usar la que más te guste, pero creo que la más utilizada es enseñar las uñas. Bien. Pues aquí terminamos la lección. Espero que te haya gustado, que hayas mejorado tu comprensión oral del español y que hayas aprendido otra expresión cotidiana que puedes usar en las conversaciones. Recuerda usar la repetición y las demás técnicas que explicamos en el podcast. Solo de esta forma podrás usar estas expresiones a largo plazo y también todo el contenido de la lección. Ahora que termina la lección, puedes considerar conseguir alguno de los audiobooks o, si quieres, también puedes enviarme un mensaje. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.